Estas son las voces que pasaron por Radio Cermes. Estallido social en Ecuador por los ajustes que ordenó el Fondo Monetario Internacional. El presidente Lenin Moreno. Declaró el estado de sitio. Brenda Daney, investigadora de la UBA, entrevistada en Radio Cracia, realizó una crónica del conflicto desde Quito. Hay algo que podamos señalar, digamos, en relación a, a, esa, a ese momento de crisis, digamos, en el país, es la rapidez con que suceden los procesos acá. Es algo que me llama poderosamente la atención porque, bueno, desde que se declaró el estado de excepción, digamos, el jueves pasado, la cosa simplemente fue increciendo. Los movimientos indígenas empezaron a venir de los territorios a la ciudad, el presidente trasladó su sede de gobierno a Guayaquil, que es eh, otra ciudad importante de acá, de Ecuador, eh, y ahora ya directamente estamos en un escenario bastante difícil, de mucha represión, los indígenas no han llegado a la ciudad, y eh, como si eso fuera poco, decretó anoche el estado de ciclo. El discurso que se reproduce... De, Entre los espacios de derecha y el neoliberalismo, que es siempre lo mismo, digamos, utilizar los mismos significantes, Maduro, Venezuela, bueno, ahora sumémosle Correa, eh, para deshacerse, digamos, de la responsabilidad de las medidas que tomó eh, y terminar culpando a un externo como si ese externo fuera el responsable del de, de problema. Nuestro cronista de exteriores se acercó hasta la cooperativa Renacer, dialogó con Celeste Moreno y Andrea Archanensen sobre la fundación y la situación actual de la cooperativa de limpieza, que da trabajo a más de 20 personas. Fuimos empleados, todos sabemos lo que es ser empleados, teníamos un patrón, no nos pagaba lo que decía el recibo de sueldo, si hacíamos horas extras tampoco las cobrábamos, es como que por ahí... El Estado sí puede controlar a las cooperativas, pero no a los empresarios. El empresario gana él. En una cooperativa ganamos todos. Eh, y es más democrático. Nosotros creemos en el trabajo colectivo. Así que por eso apostamos a la cooperativa. Tenemos muchos contratos. Tenemos contratos del Ministerio de Educación, tenemos tres escuelas. Y después tenemos Cámara de Diputados, DAFAS, Recursos Naturales, APA. ...después tenemos muchos privados... ...con muy buenas referencias... ...y este año, bueno, a pesar de que dimos trabajo a 21 personas... Eh, ...también tenemos contratos que nos han buscado... ...como el Colegio de Magistrados... Uh -huh. ...el Colegio de Magistrados... ...quiso que estemos trabajando con ellos... ...así que imagínate que es algo... ...todo el reconocimiento que tenemos es gracias a nuestro trabajo. En el Día Mundial de la Salud Mental... ...el grupo artístico Cenocho y Flo del Monio ...se presentará en Médano de General Pico... Luciana Serrano, tallerista, contó las actividades que realizarán e invitó a la audiencia a participar del evento. Ya hace ocho años más o menos que venimos este, trabajando, un poco eh, también cambiando la mirada en relación a, a la ley a la salud mental y tratando de validar los derechos de las personas que están resguardados en la nueva ley de salud mental buscando que se eh, trate de implementar lo más que se pueda. Es así que hace ya cinco años que venimos armando nuestro festival, que se llama Se nos moño, que eh, en un principio empezó siendo una muestra de los distintos talleres y ya hace un par de, de años que venimos con producciones artísticas las cuales ya están guionadas hay un hilo conductor en el que se quiere este, trabajar y una historia que contar ¿no? uh -huh. que, que abordamos en, en función de lo que nos está pasando eh, diferentes temáticas Dai Richer integrante del proyecto Mamá Tribu del programa de primera infancia contó en Radio Radiocracia que brindarán un taller sobre autoexamen de mamas cuidado e higiene personal en el barrio Río Atuel eh, la idea de taller, eh, tenemos, eh, estamos en el barrio Río Atual, hace poquitito empezamos, pero ya hace un año que venimos en el centro de salud del barrio Esperanza, eh, la idea del taller, como dice el nombre, es formar una tribu de madres de, en, en distintos barrios de, la, de Santa Rosa, en donde se pueden hablar cuestiones de maternidad, dudas, inquietudes, eh, nada, lo que abarque todo lo que sea maternidad, ¿no? Eh, también hablamos, bueno, hoy eh, eh, como estamos en octubre, mes de, del cáncer de mama, vamos a hacer un autoexamen, vamos a enseñar cómo hacerlo. Hoy lo que vamos a hacer es un, un taller de higiene personal y cuidados y el autoexamen. Nuestro compañero Cristian Acuña compartió su columna habitual del portal InfoHuella.com con toda la actualidad del Oeste pampeano. Alumnos de la agrotécnica fueron premiados en la rural, expusieron seis aves. El oeste anda con muy buenas noticias, te cuento que la Escuela Agrotécnica de Victorica expuso por primera vez en una jornada histórica, expuso animales en eh, la rural, en la exposición agrícola ganadera allí en Santa Rosa y obtuvo importantes premios, o, o, eh, presentó seis aves y obtuvo cinco eh, premios. Dos eh, patos pequín resultaron eh, campeones, son de allí de la escuela agrotécnica, los alumnos de cuarto año son quienes eh, crían estos patos, quienes hacen la genética de estas aves y también obtuvieron premios con eh, pollos, pollos de raza. Es la primera vez que la Escuela Agrotécnica expone en la Rural de Santa Rosa y se llevó importantes premios. Y ahora el objetivo es ir a la Rural de Palermo y desde acá, desde, desde el oeste, y desde la Escuela Agrotécnica de Victorica, llevar eh, las razas y las genéticas que están desarrollando allí.